Millonario r o b o a un camión de caudales. En cuanto, en 12 segundos s e dieron a la fuga 12 segundos para llevarse más de 6 millones de pesos. Estos cuatro delincuentes armados, tres empleados de Prosegur que estaban bajando con tres bolsas. Con tres sacas de dinero. Se llevaron cuatro trescientos millones mil pesos y treinta mil dólares. Arriba la empresa.